En Canal s u r r a d i o Días de Andalucía, c o n d o m i n del Postigo. Les vamos a acompañar en lo que a nosotros compete hasta las 11 de la mañana, en este día de, que como todos los que estamos viviendo en estos días, son más días de que nunca. Quedarnos en casa. Y para estar más tiempo en casa, ¿qué mejor que acompañarnos entre otras posibilidades? de la radio hay muchas más hace un momentito comentaba marga huertas que hay un montón de artistas fantásticos que están tomando una iniciativa maravillosa que no podría ser posible si no fuera porque tenemos algunas herramientas formidables como son las redes sociales los medios de comunicación、eh, la web en definitiva no las conexiones a internet y podemos ver como alguien desde su casa por ejemplo pues、eh, a lo mejor nos da un concierto Para que tengamos una posibilidad esta más. Esta es la voz que habitualmente escuchan Con ustedes en Canal los... Sur Radio esta hora los fines de semana. La voz de Domi del Postigo que iniciaba así su programa Días de Andalucía hace hoy justo un año. Aquel 14 de marzo de 2020 en que se declaró el estado de alarma en España por el avance de la pandemia de la COVID-19. Iniciándose al mismo tiempo el confinamiento que nos recluyó en casa durante dos largos días. Eternos meses. Aquel 14 de marzo fue un día que ha pasado a la historia, un día en el que la vida nos cambió de golpe. Domi, buenos días. Buenos días, Juan m i b u e n o s días Como todo el mundo, supongo que tú también tendrás fresco el recuerdo de ese día en la, en la memoria. Absolutamente. Por un lado, estaba. Contento, digamos que tenía esa sensación de responsabilidad de estar viviendo algo que empezábamos todos a saber que iba a ser、eh, algo muy grande y que todavía nos proporcionaba cierta adrenalina, sobre todo a los que somos de este oficio, ¿no? Y cierta ilusión. Pero a medida que iban pasando los días y se nos iban complicando unos con otros, veíamos las calles vacías,、eh, a medida que、eh, nos dábamos cuenta de que la gente empezaba a morir, recordaba que.、Eh, El 9 de marzo ya teníamos un muerto en el hospital de Jerez, recordaba que se prohibieron los sepelios,、eh, el rey que dirigía un mensaje a la nación en el que pedía unidad, el, pues, pues creo que cuatro días después se me tropiezan las, los recuerdos en la cabeza y poco a poco nos fuimos dando cuenta que esa ilusión de, de gente del oficio, de informadores, de asumir responsabilidades se estaba convirtiendo en... en algo muy muy muy complicado y que iba a traer mucho dolor a todos aquel día de、eh, aquel día ha pasado ya un año y han pasado muchas cosas que íbamos a, a recordar muchas gracias d o m i hoy nos vas a permitir que te tomemos prestada la audiencia a ti y a pepe de rosa r pero la ocasión lo, lo exige me tenéis como oyente recordando gracias, buen programa gracias d o m i te escuchamos el sábado que viene gracias aquí comienza señoras y señores un programa especial de los servicios informativos de canal su r radio durante las próximas cinco horas Vamos a hacer un recuento pormenorizado de todo lo que ha pasado desde aquel ya histórico 14 de marzo de 2020. En Canal Sur Radio, especial informativo un año del estado de alarma, con Juan Miguel Vega. Todo cambió radicalmente para nosotros aquel 14 de marzo del que hoy hace justo un año. Un año que se nos ha hecho eterno, pero que como todos también ha pasado como un suspiro. Son las paradojas, las contradicciones de la vida que en estos 365 días se han hecho especialmente patentes. La trascendencia de los acontecimientos que se han venido desarrollando en Andalucía y en todo el mundo a lo largo de los últimos 12 meses nos obliga en este aniversario a hacer recuento de lo vivido. De lo que nos trajo el virus y de lo que por desgracia se llevó. Y a ese empeño vamos a dedicar las próximas cinco horas de radio en directo que ustedes van a poder seguir en las sintonías de dos de las cadenas de este grupo de emisoras, del grupo de emisoras de la RTVA, Canal Subradio y RAI. La directora de los servicios informativos de Canal Sur Radio, Carmen Beamonte, que ha coordinado el arduo trabajo realizado por nuestra redacción para preparar esta emisión, nos avanza para empezar sus contenidos. Carmen, buenos días. Muy buenos días. A lo largo de estas cinco horas vamos a recordar el último año marcado por la pandemia. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es quizá la más difícil de la historia de la Organización Mundial de la Salud. Tendremos al primer médico que diagnosticó al paciente cero. Y todo empezó en w u h a n Allí estaremos. No hay duda de que esta pandemia está provocando todo tipo de cambios. Además de suponer una crisis sanitaria y económica, también constituye una crisis en nuestra forma de relacionarnos, comunicarnos, divertirnos, viajar, estudiar. Resulta indispensable analizar. Cómo se vive y se siente la pandemia un año después. Y eso vamos a hacer a lo largo de este espacio informativo. Un recorrido cronológico que combinará entrevistas con los protagonistas del año del coronavirus, crónicas de todas las delegaciones de Andalucía, conexiones en directo desde centros de vacunación y residencia de ancianos. Sin olvidarnos de algo que estuvo muy presente: los bulos. Los bulos de la pandemia, ¿cuántos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Daremos respuesta a estas preguntas. A lo largo de este tiempo de radio nos acompañará el presidente de la Junta de Andalucía, el consejero de Salud. Contaremos con el presidente de la Confederación de Empresarios, Catedráticos, Escritores, Filósofos. Todos los protagonistas pasarán por los micrófonos de Canal Sur. Las personas encargadas de contárselo serán nuestros editores de informativos. Carmen Rodríguez Garzón, Jesús v i g o r r a Fran Lupe de Paz y Francisco Ramón. Y por estos micrófonos también va a pasar usted, usted que nos escucha y que también puede participar. La portavoz del oyente en esta emisión especial va a ser Maite Chacón, que nos explica ahora cómo puede hacernos llegar sus testimonios. Maite, buenos días. Buenos días a todos. Estamos recordando en Canal s u r r a d i o que tal día como hoy, hace un año, el presidente del gobierno anunciaba la entrada en vigor del estado de alarma, el primero de la crisis del coronavirus, el primer día en el que nos cambió la vida a todos. Y a las voces de los muchos invitados que van a pasar por aquí en este programa especial, que va a llegar hasta las dos de la tarde, queremos sumar, como siempre, las voces de nuestros oyentes. Queremos saber cómo ha vivido este año, en qué le ha cambiado la vida, en qué le ha afectado esta crisis. Le ha afectado en el trabajo, le ha afectado en sus relaciones familiares, qué imagen se le ha quedado marcada en la retina. Ya sabemos además que la radio, por su inmediatez, tiene un papel fundamental en momentos de crisis y que muchas personas han pasado estos meses, Juanmi, en soledad o con las relaciones sociales muy limitadas.、Uh -huh. Así que también queremos preguntarle qué papel ha tenido la radio en estos meses. Un tiempo inédito también para nosotros, para los profesionales que hacemos la radio cada día, que hemos trabajado muchas veces en situaciones límites desde nuestras casas, pero queremos saber cómo han recibido, qué papel ha tenido la radio en estos meses. Para eso tenemos. Nuestro número de WhatsApp, el 670-940-200, al que ya pueden ir dejando mensajes, 670-940-200. Y un hashtag en Twitter, un año 14M-CSR, que está abierto para que todos puedan comunicarse con nosotros. Gracias, Maite. Te iremos escuchando a ti y a los oyentes a lo largo de la mañana. Y para empezar este repaso general a todo lo que hemos vivido a lo largo del último año, queremos saludar a la persona a la que le ha tocado la dura tarea de gestionar esta difícil y dolorosa crisis en nuestra tierra. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Señor Moreno. Buenos días. Buenos días, Juan Miguel. ¿Qué se le ha quedado grabado de aquel 14 de marzo de, del año pasado? Bueno, yo creo que como la mayoría de los andaluces españoles, fue un día vertiginoso, ¿no? n o estábamos enfrentando una situación que jamás habíamos vivido nunca, ¿no? Aquel 14 de marzo, yo me acuerdo que, que en Andalucía no superábamos los 400 casos de personas contagiadas y ya hubo 5 fallecidos, ¿no? Y todo lo vivido desde entonces es inédito, ¿no? Para empezar ese propio 14 de marzo, hace justamente un año, constituíamos algo que, que nunca pensé yo que iba a constituir como presidente, que fue el gabinete de crisis en Andalucía, que no sabía, jamás, la historia de Andalucía se había constituido. ¿no? Y ya en ese comité y gabinete, pues decidimos cerrar toda la actividad comercial no esencial, se estableció el cierre de administración, se cerraron parques públicos y playas. En fin, yo creo que la sociedad en general no éramos conscientes de, del tsunami que nos venía encima. Eh, señor Moreno, en lo, en lo personal q u é le ha supuesto este año que, que hemos vivido, usted,、eh, que llevaba un año apenas en la presidencia de la Junta, tendría un plan trazado que i m a g i n o debió cambiar radicalmente. Bueno, lo personal ha sido muy duro, ¿no? Duro por, por como todos, ¿no? Duro en la parte familiar, porque mi madre pues, está en Málaga, yo, me he tirado meses sin poder verla, después sin ver a mis hermanas,、eh, con las, mis propios hijos, con todas las medidas de seguridad que h a b que tener y todas las cautelas. Y después yo personalmente, pues claro, he interiorizado muchos de los sufrimientos, ¿no? Tristemente he visto enfermos que después han fallecido, he visto compañeros que también han perdido la vida. He visto el sufrimiento hostelero, comerciante, restauración, en fin. En lo personal ha sido durísimo. Y luego el plan que teníamos previsto, que era un plan pues, de superar las inercias del pasado, de, de poner Andalucía al rumbo, el primer año sin COVID, que es lo único que he podido disfrutar, cumplimos las tres reglas del gasto, acabamos el año con superávit.、Sí. El PBVA decía que en el 2020 íbamos a ser la comunidad autónoma. Que iba a generar más empleo de toda España, batimos el récord de exportaciones, el récord de turismo. En fin, todo aquello se, se tuvo que parar, lo hemos resituado y ahora nuestra prioridad, d ha sido? Pues reforzar nuestra sanidad. Hemos invertido más de 2.000 millones de euros para tener una sanidad fuerte, sólida y multiplicando las camas UCI para soportar la pandemia y, en definitiva, reconstruir la economía y salvar vidas. Ese ha sido el gran objetivo y estamos preparados para, en cuanto nos dé un poquito de tregua a la pandemia, p o recuperar todos los grandes proyectos que teníamos y tenemos en la cabeza no sé si habrán hecho ese trabajo supongo que sí pero debe sin duda dar vértigo ponerse a hacer la cuenta a, a cuantificar el coste que puede haber representado para andalucía pues un año entero sin turismo de cierre、eh, hotelero de parón en la hostelería de suspensión de dos semanas santas de ferias、eh, rocío etcétera etcétera No, eso ha sido para una, para una comunidad autónoma como la nuestra, que es una comunidad que tiene un sector servicios muy maduro, muy fuerte y es una de las grandes potencias turísticas de España y del mundo, pues, por darle un dato, n o en、eh, fin, el cierre provocado a la pandemia dejaron de venir a Andalucía 19 millones de personas, de visitantes, el último año. n o Y eso supone pues, prácticamente u e s p una caída de i n g r e s o en torno a unos 14.000 millones de euros. En fin, situaciones muy dramáticas en sectores de hostelería, la agencia de viajes, las plantas hoteleras, y ahí estamos, ¿no? Nosotros hemos, pusimos en marcha un primer paquete de ayuda, que fue el, el más alto, 667 millones en aquel momento, hemos podido ayudar a 125.000 autónomos, ahora vamos a sacar un segundo paquete, pero sin duda alguna、eh, esta crisis, la peor crisis económica、eh, y social, Que podíamos pensar que, que hemos tenido en los 40 años de a u t o n o mismo y además que era absolutamente imprevista. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, saldremos de e l l o Yo también quiero decir que tenemos fuerza, músculo, talento y capacidad para salir adelante. Ese sin duda es el mensaje que también queremos dejar aquí, ¿no? trasladar ese mensaje de, de ánimo. Pero el problema, presidente, es que esto todavía, por desgracia, no se ha acabado. A día de hoy, ¿cuál es la situación en Andalucía? Bueno, en la situación a n d a l u n c i a r afortunadamente nada tiene que ver con la que, que habíamos vivido, n o ya hemos doblegado la curva en la tercera ola, que ha sido por cierto la más explosiva en cuanto a contagio y, y la más dramática en cuanto al número de fallecidos. n o La incidencia acumulada sigue un pausado descendo, ¿no? descenso, ¿no? nos encontramos prácticamente en un, en un parón 120 casos por debajo también de la media nacional. Y lo que tenemos que buscar una fórmula para que seguir recuperando cierta actividad económica y cierta movilidad, pero、eh, siempre con el gran objetivo de proteger la salud de los andaluces. Ahora mismo la preocupación que tenemos son dos. Una, las vacunas, que no nos llegan en las cantidades que necesitamos. Es verdad que hemos vacunado más, a más de un millón de andaluces ya, pero nos queda mucho por hacer y necesitamos e l Ministerio de Sanidad no, nos traslade más vacunas para poder hacerlo. Y lo segundo que nos preocupa son las distintas variables. Ya tenemos la, la variante británica que ya es prácticamente dominante en Andalucía y esta n e semana hemos conocido que también ya está presente la, la variante sudafricana. Y eso、eh, en, a mí personalmente, por los informes que yo estoy leyendo, me preocupa porque pueden ser variantes. Mucho más infecciosa y por tanto puede generar una rapidez otra vez en, en los contagios.、Eh, con todas las cautelas, señor Moreno, porque además estamos viendo en los últimos días un cierto repunte o por lo menos un, un cierto、eh, frenarse de esa curva descendente,、eh, ¿qué previsiones tiene sobre la posible evolución de la pandemia y qué planes manejaría al, al, al respecto sobre medidas que pudiera adoptar y que ahora pudiera adelantarnos? Bueno, la evolución se encuentra en lo que los expertos denominan una fase de meseta.、Eh, se ha ralentizado la mejoría, digamos, que hemos tenido a lo largo del mes de febrero.、Eh, a nosotros nos preocupa mucho, como he dicho antes, las distintas cepas y la única medida que se ha demostrado efectiva,、eh, sin tener vacuna, n o porque la vacuna es lo más efectivo, Eh, para impedir la, la propia expansión del virus ha sido limitar la movilidad de las personas y reducir el riesgo de transmisión, también limitando lo que es la o que l interacción social, ¿no? los encuentros. ¿no? En fin, yo creo que vamos a tener que utilizar una especie de cirugía de precisión,、eh, donde por un lado demos un poquito de espacio a la, a la, al ámbito personal, social y económico. Pero ni mucho menos puede ser una desescalada loca o desenfrenada, sino que tenemos que ir pasito a pasito con los semáforos y en aquellas comarcas, ciudades o provincias que no, no tengan una incidencia como la que nos van a marcar el Comité de Expertos,、pues、probablemente no puedan ampliar su movilidad. La última cuestión, presidente, es, es inevitable, dada la coyuntura que se ha generado en los últimos días, coyuntura política. ¿Cree usted que la inestabilidad. Generada a raíz de la moción de censura que se presentó en Murcia y que ya veremos cómo acaba, puede afectar a la lucha contra la pandemia? Sin lugar a dudas, la inestabilidad es el principal enemigo ¿no? para, para enfrentarse a en las en la prioridades de los ciudadanos. Yo, yo conozco ya la, muy bien la administración. ¿Piensa usted que, que, que se c a m b i a ahora mismo el consejero de salud, el viceconsejero, los gerente s del sal, los directores, los gerentes de hospital en s e plena pandemia? Por poner un ejemplo con un cambio de gobierno. Y que lleguen nuevas personas que tienen que empezar a ponerse al día, a, a reconocer la propia administración, eso sería vamos, sería ilógico y sería un gravísimo error. Es la peor crisis económica, social y sanitaria que ha vivido España en los últimos cien años y prácticamente el mundo. Es un completo disparate cualquier elemento que suponga inestabilidad. Afortunadamente, en Andalucía contamos con un gobierno sólido y estable, y además que tenemos muy claro que no hay otra prioridad, yo no tengo otra prioridad ni mi gobierno que vencer cuanto antes al virus y encarar también cuanto antes podamos la recuperación económica con, con garantía. Una última cuestión,、eh, eh, señor Moreno, en este aniversario del, de la declaración del estado de, de alarma, en el que tantas cosas han pasado en este último año, ¿qué mensaje、eh, enviaría a los andaluces esta mañana? Bueno, pues yo aprovecho para a todos los oyentes y a todos los andaluces trasladarle un mensaje de esperanza. De esperanza porque es verdad que hace un año estábamos muy mal, y hemos pasado un año terrorífico, malísimo, pero ahora estamos un año después, estamos mejor. Estamos mejor porque afortunadamente la ciencia ha avanzado, tenemos varias vacunas que están ya funcionando y además hemos podido comprobar que funciona. n Y lo único que no esperábamos es que la logística y esa vacuna vayan llegando y podamos definitivamente pasar página a la pandemia. Por tanto, yo desde aquí envío un mensaje de esperanza, de esperanza en un futuro que seguro va a ser mejor que el que hemos vivido a lo largo de este año y sobre todo agradecimiento, ¿no? Agradecimiento como presidente de todos los andaluces al comportamiento, al esfuerzo, al compromiso y la responsabilidad. Que decenas de miles ¿no? de andaluces han puesto durante todo el año en su vida para evitar contagio y pérdida de vida humana. Juan Mamoreno, presidente de la Junta de Andalucía, muchas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio en este especial informativo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel, y tengan buen día. Es el testimonio del presidente de la Junta de Andalucía, pero también nos interesa el suyo. Nos lo puede dejar en el 670-940-200. ¿Cómo ha vivido este año desde la declaración del estado de alarma y qué ha、eh, sido para usted、eh, la radio en este tiempo? Son las 9 y 17 minutos de la mañana, escuchan Canal Sur Radio y r a y Hoy hace un año de la declaración del estado de alarma. Nuestra pretensión en este especial informativo de 5 horas que aquí arranca es contarles la historia de este año. Pero para empezar conviene atender al viejo mandato de la radio que aconseja situar primero lo último. Saber en suma cómo están ahora mismo las cosas en relación con la pandemia que nos aflige. Y de ello se va a encargar Fran López de Paz con quien les dejo. Fran, buenos días. Buenos días, Juan Miguel Viega. Para seguir en el relato que hemos iniciado a las nueve, vamos a hacer uso de las matemáticas. Porque los números nos ayudan a entender la vida. Pero antes, otros números. Los del almanaque. Hoy hace un año del estado de alarma, pero esta pesadilla comenzó antes. Los felices años 20. Han sido solo literatura. Natalia Barnés pone en marcha La Máquina del Tiempo. 20 de enero de 2020. China da la voz de alarma al mundo. El brote de una nueva neumonía por coronavirus en la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei y en otros lugares del país dejaba los primeros muertos. Esto debe tomarse en serio, dijo el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En su primera declaración pública anuncia que a todos los niveles lo primero es salvar la vida y la salud de las personas. Las autoridades sanitarias chinas comparecen con caras largas. Es un virus nuevo, decía, del que se desconoce todo, pero ya se sospecha del mercado de animales de Wuhan. Semanas más tarde se sabría que el primer caso de COVID en China fue el 17 de noviembre de 2019. Desde ese momento el virus se extendía en silencio por Asia. Las 9 y 19 minutos durante todo este tiempo, durante este año, los datos nos han servido para calibrar el alcance de la pandemia. A día de ayer, que es el último recuento que tenemos, han muerto en Andalucía 8.873 personas. Es como si se hubieran estrellado en un año 67 aviones Boeing 737. En una población de casi ocho millones y medio de habitantes nos aproximamos al medio millón de contagios tras un año de pandemia. Analizamos cómo ha sido este año y cómo estábamos cuando se decretó el estado de alarma. Unas cifras que analiza Ana Giraldes. Hace justo un año Andalucía acumulaba 300 contagios en total en toda la comunidad y solo 5 fallecidos, aunque ya se vaticinaban días muy duros. La economía sufrirá, pero se recuperará. Las competencias se vean que se vean afectadas también se recuperarán. Las vidas y la salud de muchos de nuestros compatriotas, si se pierden, pueden ser que no se recuperen evidentemente jamás. Unas semanas antes aún se hablaba de la recuperación del primer paciente diagnosticado en nuestra comunidad. h a c i e n d o una intensa trazabilidad de todos los contactos, se llegó al caso cero y pudimos ver de dónde provenía el contagio, con lo cual todos los contagios ahora mismo que tenemos en Andalucía están controlados. Con la pandemia primero se informaba de casos totales, con la multiplicación de los casos se pasó a contar brotes, después contagios diarios y el mensaje reiterado de las autoridades. Prudencia a todos los andaluces, estamos todavía en fases muy duras, el virus lo tenemos con nosotros, tenemos que evitar el contagio al máximo. Mascarillas, higiene de manos, manteniendo la distancia, evitando aglomeraciones. De marzo a junio murieron más de 1.400 personas y se contagiaron casi 18.000 personas, aunque en nuestra comunidad la virulencia fue menor que en otras zonas de España. El pico máximo en los hospitales fue el 30 de marzo, con 2.708 hospitalizados. Y de los que en el peor momento llegó a haber 439 en la UCI. Y así ha salido de la UCI del Reina Sofía tras pasar 55 días en ella. Ha luchado duro, pero ya ha logrado el paso más difícil para superar el coronavirus. Con la relajación del verano se llegó a la segunda ola y otra vez nuevos máximos en hospitales, 3.478 ingresados, 528 en cuidados intensivos. Noviembre se convirtió en el peor mes de la pandemia con 1.500 fallecidos. Y ahora que es cuando verdaderamente han encontrado una pareja que está bien, que tienen estabilidad, ¿ahora es cuando le tienen que pasar?、Pues、ahora pasa, eso es la vida. que que que que Pues es está bien, tienen es le tienen eso es Con las restricciones de movilidad se recuperan las cifras, pero las llamadas de los expertos sanitarios no evitaron que por salvar la Navidad se llegara en enero a la tercera ola. Febrero ha vuelto a ser protagonista en cuanto a triste récord de pandemia. Casi 5.000 hospitalizados, 735 en cuidados intensivos, es el récord de críticos. Y en una sola jornada, 127 muertos. No podemos precipitarnos. El mes de febrero, el mes de febrero ha supuesto que en Andalucía hayan fallecido 2.036 andaluces. 2.036 andaluces solo en el mes de febrero. Y eso es consecuencia de la apertura que se hizo en Navidad. No nos engañemos, eso es así. Ha sido la ola más trágica, a pesar de que ya resonaba la vacuna como tabla de salvación. Nosotros estamos y nos estamos ya preparando para el tipo de vacuna que venga, para intentar poder administrarla a la mayor brevedad posible. Una vacuna que apenas ha llegado al 3% de los andaluces. Los primeros datos, pero también estamos esperando los primeros mensajes de los oyentes. Su portavoz hoy es Maite Chacón. Maite. Okay, queremos saber cuál es la imagen que tiene. ¿Qué imagen se le ha quedado en la retina de la pandemia? Yo tengo una, Fran, que son los abrazos entre plásticos de los ancianos cuando recibían a los primeros familiares. Una imagen inédita que no habíamos ni siquiera imaginado en las películas de ciencia ficción. Unos abrazos. De personas que hacía meses que no se veían y se abrazaban a través de plástico. ¿Cuál es su imagen de la pandemia? 670-940-200. Enseguida regresamos. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Su Radio r y Radio Andalucía i n f o r m a c i ó n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 ¿Te gustaría poder generar tu propia energía? Celebra el mes de la eficiencia energética con Social Energy y comienza a ahorrar con nuestras instalaciones solares desde 45 euros mes. Te hacemos un proyecto a medida sin compromiso. Pide ya tu cita con nuestros ingenieros llamando al 955-44111 1 o en nuestra página web socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vuelvas como vuelvas en CoFidis, te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. CoFidis, para volver, cuenta con nosotros. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Con Fran López de Paz. Las 9 y 34, un año de aquel día. Hemos recordado los datos de Andalucía. Estamos echando mano de las matemáticas, pero ahora abrimos nuestro objetivo y enfocamos el territorio nacional. Después de un año, el gran enigma de la pandemia en España es que no sabemos cuántas personas han muerto en realidad. Según el gobierno son 70.000, pero las cifras del Instituto de Estadística revelan que en este año han fallecido 100.000 personas más que en un año normal. El año después del estado de alarma, España registra más de 3.100.000 casos. Esta es la cronología de la mayor tragedia nacional desde la Guerra Civil. Del puñado de casos que se esperaban, nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Se pasó al quédate en casa del primer estado de alarma. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia Con la menor afectación posible. En los 15 días más negros de la historia reciente de España se suceden los confinamientos, saturación de hospitales, paralización de la economía y lo más trágico, las muertes. Hasta 950 se contabilizaron el 2 de abril. Madrid, comunidad de las más castigadas en los primeros meses, tuvo que improvisar una morgue en el Palacio de Hielo. El ejército se desplegaba para tareas de desinfección y para hacer cumplir las normas en la calle. La pandemia se ha cebado con los mayores. Solo en las residencias han muerto más de 29.300 ancianos, cifras que conocemos ahora, porque en los comienzos no había manera de ponerse de acuerdo. Y en mayo una complicada desescalada por fases muchas veces difíciles de comprender. El primer estado de alarma termina después de 98 días. En julio se organiza el homenaje oficial a las víctimas. No los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. El virus demuestra que resiste al calor y con la relajación de las medidas de contención vuelven los rebrotes. A mediados de septiembre se superan los 30.000 muertos y 600.000 contagios. Y en octubre. Será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo. La segunda ola llega en noviembre y el año acaba con más de 50.000 fallecidos. La esperanza por la vacunación infravaloró la llegada de una tercera ola tras la Navidad, las reuniones de familiares y el polémico término de allegados. Un allegado puede ser cualquier persona, un amigo, una amistad. Yo pienso que aquí. Dejan todo muy abierto. Y la fecha más esperada, el 27 de diciembre, día en el que comienza la vacunación y con más de dos millones de contagiados en España. Pues ya está todo, Rafael. Vale. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias, d i o s m u y bien, muy bien. Los números que nos ha traído Ana Giraldes nos ayudan a entender lo que ha pasado en un año, mirando desde más alto, quizás desde la atmósfera. El planeta Tierra está viviendo como una tercera guerra mundial. El enemigo es un ejército compuesto por soldados diminutos. El coronavirus SARS-CoV-2, que ha afectado ya a casi 120 millones de personas, provocando más de 2 millones y medio de víctimas en un año. Aquí en Andalucía, la hora cero de la pandemia sonó en Málaga. Aquí es donde se dieron los primeros casos. Un año del estado de alarma. En Málaga, es el informe de María Ibáñez. La llegada al aeropuerto en enero de 2020 de un equipo de fútbol procedente de China fue la primera aproximación que Málaga tuvo de la COVID-19. Llegaron desde el epicentro del coronavirus, en Wuhan. La expedición se concentra en un hotel de Soto Grande después de llegar el miércoles a mediodía al aeropuerto de Málaga, Costa del Sol. Esta llegada o b l i g a d a a establecer un dispositivo de seguimiento y monitorización de la expedición. Las autoridades sanitarias han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población. Aquel llamamiento a la calma y la tranquilidad no presagiaba lo que estaba por venir un mes y medio después. En marzo, Málaga era la provincia andaluza con mayor número de contagios. De los 13 casos confirmados en Andalucía, Siete estaban localizados en nuestra provincia. El primer lunes del estado de alarma, la UME se desplegó. Bienvenidos. En, en Málaga siempre las Fuerzas Armadas son bienvenidas. Han empezado a actuar en el aeropuerto, en el puerto, en la estación de trenes y otros puntos donde hay aglomeraciones. Es una operación militar y hemos activado todos aquellos organismos que son habituales en nuestro caso. A finales de marzo, la cifra de fallecidos se situó ya en 64 víctimas y 1.200 era el número de malagueños contagiados. El pabellón de Carranque fue habilitado como hospital de campaña con 160 camas. Tuvieron que pasar muchos días, pero llegó la buena noticia. Ayer se le quitaron los r e c u e n t o s Respiradores o los tubos del respirador al primer paciente de coronavirus ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Para los trabajadores de Canal Sur, además la alegría es doble, pues se trata de nuestro compañero Juan, vigilante en la emisora de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión en Málaga. Tras casi dos semanas en la UCI, ayer se producía la estubación. Málaga ha aportado hitos sanitarios en esta pandemia, entre ellos Respira Andalucía. La paciente de cuidados paliativos que usó ayer el Málaga Respira durante cuatro horas y diez minutos tenía más oxígeno en sangre que el resto de los ingresados en la UCI, por lo que el respirador ha aprobado con nota este primer ensayo. El Festival de Cine de Málaga fue el primer evento cultural cancelado y aplazado en nuestra comunidad, de marzo a agosto. La pandemia ha supuesto ya en 2021 el aplazamiento de los actos conmemorativos de la agrupación de cofradías de Málaga. Nos convertimos con esta efeméride que hoy celebramos y conmemoramos en la agrupación de cofradías de Semana Santa más antigua de España. La pandemia ha dejado momentos emotivos y virales como el reencuentro tras el primer confinamiento de la burrita Baldo y su dueño Ismael. Ahora los instantes emotivos en nuestros informativos nos llegan de nuestros mayores en la asarquía o enfermos recuperados como Antonio que hace un mes abandonó el hospital después de 324 días ingresado. De que u s a m l a meses después, la pandemia en Málaga nos ha dejado más de 80.000 malagueños contagiados y cerca de 1.500 fallecidos. Entre ellos, Víctor Mercado, vigilante jurado compañero de nuestro centro territorial en Málaga. En unos días se cumplirá el primer aniversario de su muerte. Para él, nuestro recuerdo, esta mañana nos va a acompañar en Canal Su Radio gente muy conocida que, como usted o como nosotros, en un año ha sufrido de lejos o de cerca. Esta pandemia que llegó sin avisar. Es el caso de Diana Navarro, cantante. Queridos amigos de Canal Sur Radio, soy Diana Navarro y, bueno, la experiencia de ...de haber vivido el confinamiento y estar aquí un año después es muy contradictoria, pero yo en realidad sigo con el pensamiento positivo de que pronto vamos a ...a volver a ser lo que fuimos y ...y que q u en e cierta manera、eh, nos v a. nos va a enriquecer no? y nos va a hacer resistentes. ¿no? Eh, mi balance fue positivo, estoy bien de salud, he estado bien de salud, mi familia también, y eso ya es el, el mayor regalo que, que me ha podido dar la vida. Os mando un besazo enorme a todos. A marras, a buen Buenos días, soy una oyente vuestra y seguidora de todos vuestros programas. Llamo de aquí de Jaén, mira, y os quiero decir que en mi familia la hemos vivido de muy cerca, muy cerca. A partir del 23 de marzo ya fuimos tres hermanos afectados por el COVID, lo cogimos en un hospital, en una sala de espera, y bueno, dos, no muy más, pero uno de mi s hermano s estuvo ingresado 12 días, y esos días fueron fatílicos, fatílicos, fatílicos. Yo, bueno, trabajo en una residencia, estoy vacunada ya, Y bueno, pero que le tengo muchísimo respeto al COVID. Mucho, mucho, mucho, mucho. Y miedo, tengo mucho miedo. Sus testimonios también en este programa especial de Canal s u r r a d i o 670-940-200. 670-940-200. Enseguida regresamos. Especial Informativo. Un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal s u r r a d i o y Radio Andalucía Información. Canal Subradio. Sevilla. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. DentalRaúlPascual.com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 ¿Cómo ha pasado todo? ¿Cuándo empezó todo? Se encarga de recordarlo Jesús v i g o r r a Buenos días. Buenos días, Fran. Hace mucho tiempo que pocos creíamos que nos tocaría vivir la experiencia de una pandemia. Sin embargo, en lucha con la pandemia aún seguimos. Pero vamos a seguir atendiendo el calendario de los hechos. 30 de enero, primer caso de coronavirus en España. Es un turista alemán que ha llegado a la isla canaria de La Comera de vacaciones con cuatro amigos. Todos están ingresados y aislados en el Hospital Virgen de Guadalupe. Dos jóvenes de ese grupo han estado en contacto con un paciente diagnosticado de COVID en Alemania. La consejera de Sanidad Canaria, Teresa Cruz, dice: Hemos culminado en la tarde de ayer el proceso de identificación de todos los contactos estrechos、eh, de los que éramos competentes. Se les ha informado y se les ha dicho cuáles son las medidas que tienen que seguir. Y al día siguiente, el 31 de enero, Fernando Simón pronuncia su primera predicción sobre lo que se avecina. Nosotros creemos que España no, no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Queremos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Para recordar cómo ha cambiado el mundo en el último año, tenemos que remontarnos al último día de 2019, 31 de diciembre, con la vista puesta en las campanadas de Año Nuevo. Chino, China notifica entonces que la Organización Mundial de la Salud ha detectado un grupo de casos con una neumonía de causa desconocida en la capital de la provincia de Hubei. Una ciudad llamada Wuhan, de la que muchos no habían oído hablar, fue el inicio de una auténtica pesadilla. Javier Bolaños. Durante nueve días en los que los científicos se afanaban en buscarle una explicación a esta enfermedad, la opinión pública miraba con cierta distancia a lo que ocurría en una remota provincia de la gigante asiática. Pero las noticias comenzaron a sucederse de manera vertiginosa. El 9 de enero, La OMS anunciaba que un nuevo coronavirus era el causante de la neumonía. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Pocos días después se constata que el virus se desplazaba no solo por el interior de China, sino que comenzaba a haber más países, todos ellos vecinos, con enfermos. Fue el caso de Japón o Tailandia. Hasta que el 21 de enero el coronavirus da el salto al otro lado del Pacífico. Cada día que pasa la situación es más preocupante, sobre todo en Wuhan, una ciudad con más de 11 millones de habitantes que el 23 de enero cierra sus puertas con la intención de detener La propagación del virus. El avance del nuevo coronavirus provocó una medida extraordinaria de contención. Las autoridades de la ciudad china de Wuhan, donde empezó este virus, decidieron cerrar las entradas y salidas. El primer caso en Europa llega tan solo un día después. Francia registra el primer infectado. Francia confirma dos casos de coronavirus, los primeros en Europa, concretamente en París y Burdeos. Y 24 horas más tarde, el virus alcanza también el continente oceánico. El 30 de enero. Los científicos constatan que una persona infectada propaga el virus antes de mostrar síntomas y la OMS declara entonces el contagio por coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. Coronavirus. El último día de enero, España anuncia su primer caso positivo, el de un hombre ingresado en el hospital de La Gomera. El ministro comparecía para dar a conocer una noticia tan esperada como temida. Ayer, pasada las 10 de la noche, el Centro Nacional de Microbi Microbiología Confirmó que una de las cinco muestras procedentes de la gomera ha dado positivo. Con el mes de febrero iniciado se registra el primer fallecimiento por coronavirus fuera de China. El día 11, los virólogos denominan al virus coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este patógeno pasa a llamarse COVID-19. Ese es el nombre que la Organización Mundial de la Salud dará oficialmente a la enfermedad provocada Un día después, España de registra de su primer fallecido y antes de, de que finalice el mes,、660. el virus alcanza ya todas las regiones del planeta con la llegada a África y a Sudamérica. En el mes de marzo, Italia cierra sus fronteras y tan solo 10 días después, las muertes por COVID en el país alcanzan las 3.400, superando incluso el número de muertos de China. Es esto que estoy procedimiento... por para firmar un providimiento...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 El epicentro estaba en Wuhan y allí vamos a encontrarnos con la corresponsal de televisión española, Mavi Doñate, que fue la primera en dar cuenta de lo que en China estaba pasando. Ella nos contaba cada día, pero Mavi, ¿cómo vivíais desde allí lo que estaba pasando en España y en Europa? Bueno, nosotros llevábamos、eh, unos meses、eh, de ventaja en、eh, todo lo que había sido pues, el, el origen y un poco cómo、eh, este país asiático lo, lo había atajado o lo estaba atajando. controlando porque cuando la pandemia llega a España pues estaban eh, puestas eh, en marcha todas las medidas、eh, incluido un duro confinamiento.、Eh, veíamos un poco、eh, todos los españoles que, que estábamos aquí c ó m o、eh, si no se atajaba pronto en España c ó m o si no se ponían esas medidas Pues、de aislamiento y de ponerse pues, como se lo estaban tomando ya no en China, sino en general en Asia,、eh, podíamos o, podíamos, sí, o podían m o o o s sí, p d a tener en España pues,、eh, una epidemia y una propagación rápida y grave. Desgraciadamente no nos equivocamos, nos hubiese gustado pues,、eh, que esos pronósticos fallasen, pero estaban sobre todo, ya digo, tomados desde un poco la experiencia、eh, de lo que habíamos vivido en China. ¿Creéis que hubo.? Una cierta ceguera de lo que estaba pasando en China aquí en España? Yo siempre pienso y lo he comprobado. Fíjate que llevo seis años en China y siempre, como corresponsal desde mi profesión, n o desde mi oficio, veo que, que China está lejos, Asia está lejos. n o、eh, Yo creo que si esta pandemia hubiera sido epidemia, es decir, s i hubiese quedado en China, no habríamos hablado tanto de ella. Eh, pues porque, bueno, pues insisto, es una parte del mundo que aunque en ella vivan más de la mitad de la población, España、eh, no mira、eh, hacia aquí. n o、eh, Se junta esa lejanía, ya sé que no estamos acostumbrados a mirar hacia aquí, los resquemores que siempre provoca China. n o China, como, como ya he dicho antes, es un país que b u e no p、no、u es que es no transparente, que es verdad que, que poco a poco también se fue、eh, sabiendo que al principio pues no habían sido muy claros ni muy explícitos con lo que pasaba. Pero yo creo también que, que aunque. Bueno, esto, esto sucedió. sí que...、Eh... Hubiese dado tiempo,、eh, porque, porque es verdad, porque es lo que contaba también, ¿no? todas las cosas de las que informamos que estaba haciendo este país para contener esto, hubiese dado tiempo si realmente se、si、hubiese mirado Occidente,、si、hubiese mirado hacia esta parte del mundo, ¿no? de, de poner、eh, pues、bueno, unos, unos remedios o, o unas medidas、eh, que hubiesen、pues no sé, ¿no? Eh, atajado de alguna manera o, o parado el impacto tan grave que tuvo en, en En Occidente,、eh, el coronavirus. ¿Y qué teoría se maneja en China sobre el origen de esta pandemia? En China, lo que se dice es que,、eh, o, la, o la teoría que se baraja, es que el coronavirus pudo originarse en otro país diferente. Ellos、eh, se escudan en que, bueno, pues en Italia más o menos hubo un caso. Eh, pues similar、eh, en torno al mismo tiempo, que hay investigaciones que dicen que incluso en España, antes de, de los meses de 2019 de diciembre, o sea, había casos y que están llegando pues, elementos, eh, con, eh, alimentos eh, congelados, pescado y carne, y en los envases、eh, han encontrado trazas de, de coronavirus, con lo cual son、eh, alimentos que vienen de fuera y que lo traen. ¿no? Y esa es un poco la teoría que ellos mantienen frente. Pues、eh, a todas las teorías que ya sabemos que ha habido, sobre todo pues,、eh, en los meses anteriores con la mayoría de la administración Trump,、eh, que apuntaban pues, que había sido creado en un laboratorio, que se les había escapado. Bueno, pues a día de hoy esto parece ser, según los científicos de la Organización Mundial de la Salud, que es poco improbable, no quiere decir que se descarte esa investigación, pero se van a centrar en un origen natural. De un animal, ¿no? O de un animal a otro animal y después a los humanos. Es decir, que de momento esa teoría、eh, parece ser que, que, según dice la Organización Mundial de la Salud, es la que menos van a investigar porque es la menos probable, lo de que naciese, insisto, o que lo hiciesen como un arma biológica o que se les escapase de un laboratorio de Wuhan. Y lo más importante, Mavi, o lo que más nos preocupa en este momento, ¿está el virus controlado en China? Totalmente. Y no son porque las cifras, o sea, llevamos ya、eh, más de un mes、eh, sin que se reporten taxis locales. A ver, esto, siendo China, siempre pues,、eh, pues se puede dudar o, o no se puede confirmar porque obviamente son la, lo que dice la fuente oficial y no hay manera de comprobarlo, pero sí que es verdad que en la calle se hace una vida normal. Eso sí, y siempre yo matizo, o sea, que este mensaje hay que darlo porque cuando en España hay que h a c e m o s una vida normal, la gente se piensa que ya la vida normal es no llevar mascarilla o no. Cuando me refiero a vida normal es que la mascarilla la seguimos llevando, de hecho ya ha salido un informe de expertos chinos que aquí en China recomiendan que la lleven hasta el año que viene, cuando se alcance más o menos la inmunidad con las vacunas de la población, y después estamos totalmente controlados con los rastreadores de inteligencia artificial. Que es como un salvoconducto para moverse por todas las ciudades chinas. O sea, yo, ese código QR que se llama, ese rastreador que traza,、eh, pues un poco todos tus movimientos en todo un día, lo tienes、eh, que llevar en el móvil y tienes que、eh, pues、escanear a todos los sitios donde vas. Es decir, yo desde que salgo de casa, si entro a una cafetería a desayunar, escaneo. Si entro aquí en mi, en mi compound, en mi urbanización de la oficina, escaneo. Si salgo a comer, escaneo. Si voy al gimnasio, escaneo. Es decir,、eh, es una vida normal, pero una vida normal con toda la prevención、eh, que nos ha quitado. Y luego una cosa que tiene China、eh, es que es verdad que han aprendido, incluso yo creo que un poco en toda Asia, lo que pasa que China, por el sistema que tiene, pues claro, es mucho más fácil de obedecer, ¿no? pero han aprendido a que en cuanto hay un m i m o foco, y con un m i m o foco digo, un positivo local, un positivo que surge,、pues、porque en, en un chequeo alguien le sale o lo que sea, Se pone inmediatamente todos los medios, es decir, si esa persona, por, por esto de los códigos QR o estos escaneadores, ha e s t a d o cenando, se va a ver qué personas había en ese restaurante 14 días antes y a esas 14, o sea, perdón, a esas personas que había en ese restaurante se les hace una PCR. Y、e、incluso se les puede decir que guarden cuarentena en su casa tres o cuatro días hasta que más o menos Pues bueno, se vea, aunque, aunque el resultado sea negativo. Es decir, hay un control absoluto, con lo cual, pues bueno,、eh, es lo que permite que se viva con cierta tranquilidad, insisto, sin bajar la prevención, que está impuesta a mascarillas y códigos QR. Gracias, Mavi, Mavi Doñete, Doñete que fue la primera periodista española que contó y llegó a b u h a n Un abrazo desde España. Un abrazo muy grande y cuidados mucho. Son las 9.47 minutos de la mañana. Este es el especial de Canal Subradio, un año de la pandemia. Especial informativo, un año del estado de de servicios de los servicios informativos Subradio programa Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. informativo, Radio año alarma. un Un y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 Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Buenos días, Antonio Bajerez. Pues yo tengo tres imágenes de esta, de esta pandemia. Podría tener más seguramente, pero me quedo con tres. Una de ellas, la, la primera, pues cuando tenía que acercar a mi esposa a ir a casa, a casa de, de su madre, en el coche, casi escondida, porque no podíamos circular según la hora, que no te viera la, la policía, es una imagen que parecía un poco surrealista. La segunda, cuando precisamente iba a recogerla, normalmente todos los días, y, y salía sobre las ocho, hora en la que estaban en la calle todos, todos. Eh, el, todas las ventanas apl aplaudiendo las personas y la verdad que también te está impresionaba un poco todo todo ello y la tercera y ya más reciente es cuando bueno pues cuando después de tiempo te encuentras con amigos conocidos y personas a las que, que te, te, te encantaría poder abrazar o darle un beso y, y ves que no puedes que te tienes que frenar que nos quedamos que nos miramos y, y ya con eso no lo decimos todos la verdad que bastante surrealista todo esto pero bueno es lo que tenemos Esperemos, esperamos que podamos salir pronto de ello.、Eh, buenos días y un saludo y mucha salud s o s para todos.、Eh, durante la pandemia ha sido como un reencontrarme con mi infancia, con mi niñez, pues siempre cuando yo era pequeña. Escuchaba la radio de fondo en casa, mi madre mientras hacía las labores de la casa pues escuchaba música, mi padre escuchaba las noticias y el deporte y por la noche también los programas que había de, de deporte o de intriga. Y en la pandemia pues ha sido un reencontrarme con eso mismo, hemos escuchado mucho la radio, nos hemos entretenido con los programas musicales, con las tertulias, en fin, ha sido un, un reencontrarme. Las vivencias de nuestros oyentes, sus recuerdos que esperamos en el 670-940-200. 670-940-200. Queremos compartir con ustedes este año de pandemia. Llegaban las noticias de China, llegaban de Italia, crecían las dudas y las demandas en los supermercados hasta que fue declarado el estado de alarma. Llegó el confinamiento hace ahora un año, Beatriz Galeano. El 14 de marzo empezó todo. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 d í a s Comenzaba、días. el estado de alarma y el confinamiento. Primero nos tuvieron que explicar lo que significaba esta nueva situación, con unas características no vividas hasta ahora. Las personas únicamente podrán circular. por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. La adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. La asistencia a centros, servicios, e r r a el 14 de marzo, solo tres días antes, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia. 365 días han pasado y nos damos cuenta ahora de que no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. Con toda la fiesta de primavera suspendida, hoy los hoteleros de Sevilla han pedido que la feria de abril se celebre a finales de agosto. Se hicieron habituales las comparecencias del presidente del gobierno. Primero eran dos semanas. El gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados. Una nueva prórroga del estado de alarma. Después, otras dos. Con el objetivo de aprobar el Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma. Y dos más. Tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Cada una de las prórrogas de ese estado de alarma necesitaba el apoyo del Congreso. Así que cada 15 días vivimos la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo. Críticas y reproches se hicieron habituales. No usemos el nombre de España en v a r c o Recuerde a Shakespeare. Con el febo de una mentira se pesca una carpa de verdad. Especialmente difícil fue la situación a partir de la cuarta prórroga, cuando el Partido Popular se abstuvo y votó en contra. Es q u e r r a republicana. Comienza la votación. En la quinta y sexta prórroga, el Partido Popular vota en contra de la ampliación de ese estado de alarma otros 15 días. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Así, hasta abril, después de seis semanas, empezamos a salir a la calle. Con franjas horarias. Pero ya se conoce que el paseo y deporte de los adultos se organizará por franjas horarias. Y el 29 de junio, tras 98 días y 6 prórrogas, finaliza el estado de alarma. Se recoge en el Real Decreto de Ley, en primer lugar, una serie de medidas de prevención e higiene. El 9 de octubre, nuevo estado de alarma, esta vez para Madrid y Madrid. Y ocho localidades. Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la comunidad de Madrid. La situación sigue agravándose, así que el 25 de octubre el gobierno aprueba de nuevo un estado de alarma nacional con toque de queda nocturno. Un año de la pandemia, hoy revivido y vivido en Canal Sur Radio. Al encuentro con una unidad de la policía local se ha ido nuestro compañero Jerónimo Mingorance. Buenos días, Jerónimo. Buenos días Jesús, pues aquí estoy、eh, charlando, con, me están comentando anécdotas,、eh, tres miembros de la policía local y, y bueno,、eh, voy a empezar con Pepa, que hace el turno de esta de mañana,、eh, digamos que patrulla las calles de día. Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Cierra los ojos y piensa en alguna anécdota de este año de pandemia. Pues la primera que se me viene es un servicio que realizamos en una asociación de Carnavi que tuvimos que p r e s i n t a r l a y al finalizar el servicio y salir a la calle, los vecinos de ambas aceras, todo desde sus casas, no paraban de aplaudirnos, pero un aplauso muy prolongado, no sabíamos qué hacer, si felicitarlos, si no meternos en el patrullero. ¿Estos 35 años de servicio te había pasado alguna vez? Nunca en la vida, y hasta hacer ese servicio nunca me habían aplaudido por, por realizar, y menos un precinto. ¿Y otro recuerdo que tengas, Pepa? p u es ir circulando por la calle de san fernando con el patrullero y tener que pegar un frenazo grande porque si no atropellábamos a una pata con ocho patitos que iban detrás ocho patas en el centro de la ciudad diego un recuerdo mira el primero que se me viene a la mente、eh, íbamos por una calle y una mujer desde un balcón por favor por favor subí subí con, con una histeria subí muy ligero pensando que pasaba algo y era para que felicitáramos a su hija que estaba mala en la cama Y nada, allí los dos policías felicitando y como no t e n í a m o s nada, yo le di la gorra, el compañero le dio el pin que llevaba en la solapa y dice, toma esto para después, para por la noche, para tomar l o Y nos dio una bolsita con un r e f u g i o y un dono. Bueno, pues felicitación de cumpleaños y bueno, hay muchas más anécdotas, pero no tenemos más tiempo de momento. Dejamos ahí reseñadas esas dos que son vivencias auténticas en relación con la ciudadanía. Pero ¿cómo se transformó España? ¿Cómo se transformó La vida cotidiana. Beatriz Galeán. Y en medio. Llegó el coronavirus y lo cambió todo. De un día para otro empezamos a preocuparnos por cifras y datos, por los niveles de las UCIs, por la ocupación de camas en los hospitales y nuestra vida comenzó a cambiar.、Eh, todo está en mi pantalla, todo, ¿verdad? todo, Sí. La brecha de la. o Sí. Sí. nos encerraron en casa así que la primera rutina que perdimos fue la de ir al cole en general todo el mundo estaba c o m o toma en casa todo el día sin hacer nada poco a poco se fue alargando y ya cuando llevaba s un tiempo dando clases dando clases online ya、eh, no digo que comenzó a ser aburrido pero、mm, sí que se vuelve a hacer más monótono mi experiencia con las clases online es, ha sido complicada y además ha ido Empeorando, habéis ido haciendo más difícil con el paso de los días. También el teletrabajo llegó con fuerza. Me han enviado bastante trabajo, he podido teletrabajar. Nos hemos habituado a comprar por internet y las ventas no presenciales se han disparado, pero cerraron los bares y los restaurantes y perdimos las relaciones sociales. Suceso de esta magnitud transforma nuestras vidas cotidianas, como se puede apreciar en la simple generalización del uso de mascarillas, de la imposición de la distancia social. Nos... Y en medio de esta situación tan nueva y tan rara, empezábamos a saber de los primeros pacientes COVID o supuestas señales de haber contraído la enfermedad. Salud, Botaro. Un militar de la base de Rota, cuya familia había viajado a Italia, fue el primer paciente diagnosticado de COVID-19 en Andalucía y el primero de una larga lista de afectados, contagiados y fallecidos con nombres y apellidos que han dejado una huella en sus familias. Alfredo, lo primero era mi marido. Y era... trabajaba en la farmacia aquí al lado y se infectó. Tuvo el virus y estuvo en la UCI durante tres meses. No lo pudo superar. Le destrozó los pulmones y pasó muchísimo. Yo le vi constantemente sedado y nunca más pude hablar con él. Tuve los números, d e las cifras. Y no piensa que te va a tocar nunca a ti, mucho menos a tus hijos, Gonzalo. El pequeño era muy pequeño. Desde entonces hasta ahora en la provincia de Cádiz se han superado los mil fallecidos, más de 80 mil positivos y casi 46 mil personas que han logrado, por fortuna, superar esta enfermedad. 9.58 minutos de la mañana. Esto es Canal Sur Radio contando. Un año de la pandemia, tal día como hoy de hace un año. Sigue el relato y el teléfono también a disposición de ustedes para que nos hagan llegar sus vivencias y sus opiniones y sus recuerdos. 670-940-200. Estaremos así hasta las 2 de la tarde con los compañeros que irán dando cuenta tramo a tramo de esta historia de momento interminable. Hola, buenos días. Llamo desde Sevilla. Estoy escuchando a ustedes, recordando el año que llevamos tan m a l o de pandemia. Gracias a Dios, mi familia no hemos tenido casos graves, pero yo sigo teniendo miedo. Salgo lo mínimo a la calle y aún soy joven, tengo sesenta y tantos años. Y al señor Simón este tenía que haber, haber demitido El pros i g u i e n t e día de decir que iba a haber un caso o dos, de... son las.